Leo Maynoldi, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Poquito? Mejor, acá estamos、eh, haciendo recuperación, acá en Buenos Aires, llego todavía por acá y, y voy a estar un par, de, un par de semanas más también, así que nada, poco, poco mejor día a día, tratando de, de, de recuperar un poco、eh, ese cinta más que t e n í a antes de, de este problema, así que bueno, de a poco, de a poco me voy encontrando bastante mejor. A ver, para que la gente entienda, estamos hablando con Leo Mainoldi, el alero de San Martín de Corrientes, de muy buena campaña e l equipo en esta temporada, y Coco Mainoldi en muy buena liga.、Eh, y, ¿Y cuál fue la lesión、eh, exacta que, que, que tenés o que tuviste y que estás tratando de, de superar para poder volver a jugar? No, es una hernia, es una hernia disco, está.、Eh... Está ahí localizada, ahí, y lo pasa que pasa es que es algo que ya uno a lo mejor ya tenía, y a lo mejor con, con algún golpe, alguna construcción, se、eh, empezó a apretar el nervio, que ese es el problema realmente que aprieta el nervio ciático. Entonces,、eh, mi raya a toda la pierna. Eso me pasó con, con Atenas, fue un, uno de los últimos movimientos, me agarró como un, como un, quemazón, como un calambre o o m un en toda la pierna cuando pasa el tema del ciático. Realmente nunca, nunca había tenido nada, y después de ese. En ese momento es una, una molestia y un dolor bastante, bastante importante, te diría. Y bueno,、eh, tratar de. de ahora, la, la, el, el parte médico, tratar de, de buscar. De, estoy trabajando con, con, con José Osimani, estoy tratando de hacer un poco de espacio para que esta hernia no apriete el nervio y siga como Como está al lado derecho, por ejemplo, que no, no tiene ningún tipo de problema, es solamente la pierna izquierda.、Claro. estoy... Así que estoy mucho mejor realmente c o m o estaba, que estuve ahí en Córdoba, que realmente me a g a r r ó después del partido con Atenas, f u e incrementando y bueno,、eh, así que nada, hoy por hoy, ya como te dije, llevo unos días acá a Buenos Aires y nada,、eh, estaré un par de semanas más, pero realmente estoy, estoy bastante mejor de, de cómo estaba y bueno, en día a día tampoco te puedo decir, m i、eh, voy a estar bien en 5, en 10, a lo mejor mañana me levanto, estoy impecable o puede ser que, que siga pasando los días y bueno, pero、eh, realmente hoy por hoy estoy, estoy mucho mejor y bueno,、eh, Trabajando, como te vuelvo a decir, día a día. ¿no? ¿Con n o quién estás haciendo la recuperación? Estoy con José Simani, realmente estoy trabajando con él,、eh, estoy haciendo como sé, tracción、eh, ahí en su consultorio, así que bueno,、eh, haciendo fisioterapia,、eh, también arranqué ya el, el gimnasio, también ya estoy por ese tipo que estoy bastante mejor con, con ese, en ese sentido, así que así que bueno, te vuelvo a decir, es día a día y viendo cómo, tratando de ganar espacio y que esa área vuelva mejor a su lugar. que... Que siempre estuvo, como yo creo que la mayoría, por ejemplo, uno va a hacer resonancia a la mayoría de los jugadores. Yo creo que ¿no? eh, la mayoría tiene ese, tiene ese, ese problema, o salen ahí, que a lo mejor no aparece nunca en su vida, y... o como en este caso, te aparece y bueno,、eh, tratar de que, de que vuelva a su lugar y a lo mejor no vuelva a aparecer nunca más, o sí, pero bueno, son cosas que, que se verá después a futuro, ¿no? Ahora tratar de, de que el nervio vuelva, vuelva a estar en, en, en condiciones, ¿no? Exacto, exacto. Y, y vos,、eh, obviamente, en contacto probablemente con José. Que la tiene muy clara, es e uno de los mejores, si no es el mejor, en todo este tipo de, de recuperaciones.、Eh, ¿Qué panorama te d i o él, más o menos, en cuanto a, a fecha? Vos tenés que igual cumplir los 30 días. Sí, pasa en el sentido, esté bien mañana, no, este, tengo los 30 días ¿no? de, de, de, esa, de esa recuperación. Pero bueno,、eh, ya te digo,、eh, hoy por hoy pienso en recuperarme, en recuperarme bien, ¿no? uno obvio que. Veo los partidos, estoy viendo、eh, no solamente el nuestro, voy haciendo e、eh, sapping por el stream, i n g los que pasan por la tenda, realmente estoy, estoy viendo y, y, y es una sensación rara no No poder estar.、Eh, ahora voy a, bueno, esta tarde me junto, voy a estar con el equipo, voy a, junto con Gio, que, que Boca también no tocó Boca, así que bueno, tengo la posibilidad de poder ver al equipo acá en Buenos Aires y, y realmente es una sensación rara no poder estar、eh, j u g a n d o jugando, ¿no? Eh, así claro, que bueno, realmente es una parte aparte、eh, todo el año sin ningún problema, realmente, y bueno, y en la parte más linda, en la forma de decir, en la parte que, que todo quiere jugar,、eh, no poder estar en los primeros partidos, pero bueno, ya te puedo decir,、eh, tranquilo, no, no, no me desespero, obvio que, que voy a hacer todo lo posible para, para volver y poder estar,、eh, si el equipo sigue avanzando como uno, como uno espera y desea,、eh, poder volver después de, de estos 30 días de recuperación. Y si no, bueno, tratar ya d o recuperar bien la espalda y, y volver de, de la mejor manera, que es una lesión, una forma de decir,、eh, normal, que puede pasar y es algo que, que, con, que con un buen tratamiento uno vuelve a estar、eh, impecable, ¿no? Claro, claro, porque imagino que hay una, hay una doble sensación en todo esto, ¿no? Una la de poder y querer estar con el equipo、eh, en esta etapa de postemporada, t donde San Martín llamó para discutir el bicampeonato a, a San Lorenzo, de hecho son los campeones. Esta temporada ganaba en el Super 20, y por otro lado, la, hablo, ahora hablo, me pongo en lugar de l jugador y hablo de la continuidad de tu carrera. O sea, por ahí un apresuramiento, o este o, o otro o golpe, o alguna cuestión que, que, no, esté, que no sea la adecuada, la correcta, que puede generar un problema mayor a, a futuro. n o Sí, seguro, es así, tal cual como, como lo e x p l i c a s son dos, dos sensaciones que uno,、eh, por mí y por las ganas, Eh, mañana, mañana jugaría, me pondría el corte y como soy así,、eh, trataría, de, trataría de jugar y no, no, no, no sería lo, lo indicado. Y realmente no, no, no estoy en las condiciones para, para、claro. hacerlo realmente. Pero, pero bueno, también uno、eh, también piensa en lo que, en lo que viene, que, que uno quiere、eh, y piensa seguir jugando、eh, muchos años más. <risa> así que por claro, eso、sí claro. te digo: recuperarla bien, estar bien, te p u e d o decir, es una lección. Eh, que te puedo decir que todo juego puede tener una gana y realmente la mayoría lo tiene. Puede ser que no aparezca nunca, como、eh, en tu vida, o puede ser que a lo mejor ahora vuelva a aparecer e n t r o de cinco años, una vez que uno se retire. Son cosas que que pasan a lo mejor de, de un golpe. Y bueno, ahora recuperarla, volver y, y estar, a, si, me, si tengo la posibilidad de, de estar en, en un mes,、eh, mucho mejor. Y si no, bueno,、eh, tratar de, de volver lo mejor posible y tratar de estar al 100% en la temporada que viene. Pero ya te digo que día a día y no, no pienso demasiado para tampoco. Hacer no、hacerme un, la cabeza, una, claro, no hacerme la cabeza, como se dice, una, una ilusión y después no, no poder llegar ahora a, a los playoffs, ¿no? A e r o las ganas están y uno estar trabajando para, para poder vol volver ahora pronto, o ¿no? Seguro, seguro, seguro.、Eh, bueno, ¿y, y cómo a n a l i z á r s e s t e uno a uno, no? Que, la verdad,、eh, con la mano del corazón, desde mi punto de vista, impensado, ¿no? Este,、eh, soy totalmente honesto y, y la verdad que. Que, que pensé, creo que muchos,、eh, que, que la serie venía a 2 a 0, ¿no?、Eh, son son creo, situaciones、eh, distintas, mejor sí, por ubicación, por cómo fue la temporada, por, por las aspiraciones que, que realmente tenemos nosotros, y también siendo sincero,、eh, puede ser que, que realmente uno p e n s a b a que iba a venir 2 a 0 desde Corrientes, pero bueno, eh, realmente. Eh, Boca hizo un gran segundo partido. El primero, yo creo que también la, la diferencia, mejor fue, fue mentirosa al final, fue mejor demasiado por lo que fue el, el, el transcurso del partido, el primer juego. Y el segundo, yo creo que Boca sintió que, que volvió、eh, d u q u i t a Lucas Pérez, hizo un gran partido,、eh, ordenó al equipo, el p e r a r t i d o j u g a d o sin uno de los dos bases naturales y eso también se siente. Eh, hizo un gran juego y bueno,、eh, realmente no. Nosotros no, a lo mejor no tuvimos gran, un gran porcentaje, no, no estuvimos mejor bien en el tema defensivo, pero, pero bueno, son cosas que hay que mejorar.、Eh, confío plenamente en el equipo, eso está claro también. Y, y, y, y, y sé que tenemos muchísimas armas para, para poder ganar el v i s i t a n t e l o hemos demostrado, creo que somos uno de los mejores o el mejor equipo de, con récord en, en ruta. Eh, así que nada,、eh, tranquilo, pero, pero no dormido, como se dice, porque no, realmente sabemos que, o me imagino por lo menos que, que la cancha va v a a tener un marco importante, va a haber、eh, un gran ambiente y bueno, va a haber que estar atentos y saber que, que, bueno, que tenemos que por lo menos mismo sacar un partido de、eh, eh, acá a Buenos Aires y llevar de nuevo la serie, por lo menos llevar la corriente y si no ganar los dos, ¿no? pero sabemos que no va a ser nada fácil. Así que nada, hay, hay que trabajar el partido y. Y no pensar mucho en lo que pasó, sino dar vuelta rápido a la página, que volvió lo que tenía que v o l e r a esta derrota en el segundo juego, pero ya hoy、eh, pensar en lo, en lo que viene, porque si no te, te puede te puede costar caro pensar en ese segundo partido y decir, n、no, a d a tendríamos que estar 0-0, pero bueno, ya está, 1-1 y, y esto sigue, ¿no? c o m o querido, te mando un abrazo enorme, este bueno,、eh, te deseamos una pronta recuperación, una pronta mejoría de parte de toda la producción de uno contra uno de Nico, n o d e Santiago, Este, todos los chicos,、eh, así te vemos pronto en una cancha de básquet. Que bueno, que sabemos que para vos también es una felicidad enorme. Y además, aportando tu granito de a r e n a para San Martín. Así que lo mejor para vos y, y una pronta recuperación. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos y por la verdad. Estamos en contacto muy bien. l a p a l a b r a